Ahora la estación meteorológica de Telegs nos indica 16 con un grado de temperatura. Volvemos a tener en el mismo día a los candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Chimo Puig vendrá como presidente del Consejo a firmar lo que anunció, el convenio con la empresa de Space para ofrecerle suelo industrial junto a IFA porque han sido incapaces de desarrollar la ampliación del parque empresarial. Casi ocho años han tardado y veremos cuándo comienza la urbanización. Los candidatos llegan en el día después del descenso matemático... ...del Elche a Segunda División. Pues sí, hoy a mediodía el presidente del Consejo, Chimo Puch, acompañado por la consellera de Innovación, Josefina Bueno, firmarán en el ayuntamiento el convenio con la empresa ilicitana Pelede Space para que puedan implantar su sede central en el entorno ferial de Firalacante, en una parcela de 90.000 metros cuadrados. Ayer el Gobierno local sacó adelante y en solitario PSOE y Compromís el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con un gran debate por los grupos de la oposición, que se mostraron en contra. El llamado PEMU se ha aprobado definitivamente, pero sus medidas quedan a merced de los resultados de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Vecinos del Camp de Elf se manifestaron ayer contra las macroplantas solares en el último pleno de la Corporación Municipal. De los grupos municipales, solo Vox pidió la suspensión cautelar de las licencias hasta que se regule el territorio. El Elche Club de Fútbol ya está descendido, de forma matemática, tras la derrota ayer frente al Almería 2-1. Bajaron a Segunda División al realizar una nefasta temporada con Cristian Bragarni como único responsable. El club volvió a pedir perdón a la afición en su cuenta de Twitter en un día que calificó de triste. Informativos en TeleElch Radio Marca. Ocho días faltan para iniciar la campaña electoral y hoy vuelven a estar en Elche los candidatos del PPE y PSOE a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Primero, Chimo Puig vendrá a cumplir con lo anunciado en esta misma casa en Telenit Entrevista, la que le realizamos en el mes de abril. A las 12 del mediodía está prevista la firma del convenio con la empresa ilicitana de Space, líder en la industria aeroespacial europea.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 ...va a estar aquí en Elche. Pues eso ocurrirá a las 12 del mediodía... ...y por la tarde en la Georgia de Altavix... ...participará como candidato del PSPB... ...Chimo Puig junto a la consejera de Innovación... ...Josefina Bueno, en un debate sobre educación... ...que ha organizado su partido, el Partido Socialista. Y el otro candidato, el del Partido Popular, Carlos Mazón, a la presidencia del Gobierno valenciano... ...también vendrá esta mañana a Elche para participar en un desayuno empresarial... ...con el candidato local del PP, Pablo Ruz, y el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo. Y hablamos del último pleno de este mandato municipal... Fue protagonizado por un tenso debate a consecuencia de la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el llamado PEMUS. Nos cuenta el debate nuestra compañera Aiciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Pleno ha aprobado el plan de movilidad urbana sostenible en un acalorado debate entre el gobierno local y oposición con muchos tintes electoralistas. La edil de movilidad de Esther Díez ha defendido este plan como herramienta transformadora de la ciudad que genera una movilidad menos contaminante y perjudicial para la salud. Ha defendido que generará más espacios para el peatón y fomentará la bicicleta o el autobús urbano como medios eh, de transporte principal de los ilicitanos para reducir un 50% las emisiones contaminantes en 2030. El Partido Socialista ha defendido que se han creado más de 3.000 plazas de aparcamientos en los últimos años y ha denunciado que el PP no aporta alternativas de movilidad sostenible y solo se limita a A criticar, por su parte, Pablo Ruz ha criticado duramente que se eliminen 1.900 plazas de aparcamiento, que se aumente el precio de la hora y que no atiende a las pedanías. Ha vuelto a afirmar que desmantelarán carriles bici como el de Jesuitinas si llegan al gobierno tras las elecciones. Vox y Ciudadanos también han votado en contra. Eduardo García Antiveros ha criticado que las medidas del PEMUS no se ajustan a los hábitos de los ciudadanos y que convendría implantar medidas progresivas y no tan drásticas, mientras que la portavoz de Vox ha hablado como médica para tildar de mentira que la contaminación afecte a la salud de los ilicitanos. El PEMUS ha salido adelante tal y como estaba previsto con los votos a favor de PSOE y Compromís y los votos en contra de Partido Popular, Ciudadanos. Pues muchas gracias Iciar por este resumen. Vamos a escuchar ahora a los protagonistas. La concejal de Movilidad, Esther Díez, quien defendió su plan, calificó el plan alternativo del Partido Popular de contaminante. Que el señor Ruz lo que nos vaya a plantear seguramente sea el PC y que es plan contaminante y de inmovilidad, porque ha estado apelando a la ciencia y la realidad que lo que ha hecho hoy es despreciar a la ciencia, no eh, utilizando ninguna referencia a la salud, no hablando de la emergencia climática, porque no ha sido capaz de ofrecer una alternativa que rebaje las emisiones contaminantes en el nivel que lo hace este plan de movilidad. Pues la, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, médico de familia, le contestó y dijo que en Elche no se ha registrado ningún caso de salud afectada por la contaminación atmosférica. Vivimos en una ciudad limpia. No hay ni un caso de enfermedad ni respiratoria cardiovascular que se deba al coche. En esta ciudad, no en México, aquí, en Elche. Y el portavoz socialista Héctor Díez reclamó al Partido Popular que presente propuestas concretas y no anuncie fracasos como hizo con la peatonalización de la corredora. Eh, señor Ruz, propuestas concisas, propuestas reales, propuestas ejecutables, pero propuestas, señor Ruz, algo tiene que plantear usted, porque desde luego si lo único que le queda es ser pregonero de los males, usted ya ha quedado desacreditado. Pablo Rudd le contestó que el equipo de gobierno puede perder las elecciones por la supresión de aparcamientos en el Che. Aparcamientos, no señor Díez, que ya no engaña a nadie. Que ustedes no han desarrollado nuevos aparcamientos, han acondicionado los que ya existían. Parte trasera de la Guardia Civil, calle Rocío, la Plaza del Gallo, frente al, al pabellón del Toscar. Son parkings que ya existen y ustedes han asfaltado. No han generado nuevas plazas de aparcamientos. ¿Saben por qué? Porque saben porque tienen constancia en sus encuestas y también en las nuestras, que la movilidad va a ser una de las causas de su derrota el próximo 28 de mayo. Y... y el portavoz de Ciudadanos, Eduardo García Ontiveros, afirmó que este plan genera graves problemas, porque lo primero que hay que hacer es intentar cambiar las costumbres de los ilicitanos antes de imponer este plan. Sea contrario a las costumbres, como he dicho, de la mayoría de los ilicitanos, creo que el PEMUS tiene que ir a... acompañado, ...con un intento de cambio de costumbres... ...de los ilicitanos y licitanas... ...si no, el plan de movilidad urbana... ...tendrá un problema grave de uso. Pues este pleno, el último del mandato... ...se sumaron las voces... ...de los vecinos del Camp Delch... ...que una vez más... ...pidieron la paralización cautelar... ...de las licencias para la instalación... ...de esas macroplantas solares... ...en las pedanías... ...es una noticia... La protesta que protagonizaron en la Plaza de Baix, esta noticia nos la cuenta hoy nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Continúa la cruzada de los vecinos del Camp dels contra la instalación de las macroplantas solares. Ayer martes, coincidiendo con la celebración del último pleno de la legislatura, vecinos y representantes de colectivos ecologistas se concentraron en la plaza de Baix bajo el lema Salvem el Camp dels cuando apenas quedan. Unas semanas para las elecciones municipales. Piden la paralización cautelar de las licencias para la instalación de grandes plantas solares en zonas no urbanizables hasta que se lleve a cabo la modificación del plan general. También quieren que el gobierno local defienda el territorio porque, tal y como aseguran, las plantas solares son positivas, pero no a ese precio, sino de una forma sostenible, respetando el medio ambiente Así afirman que se debe ordenar y regular este tipo de instalaciones desde el bien común. Además, solicitan más transparencia e información en este asunto antes de que no haya vuelta atrás. En este punto también exigieron la convocatoria de una mesa de trabajo para analizar el mejor lugar para instalar estas macroplantas y no hacerlo en las pedanías. Pues escuchamos a Ana Molina, miembro de la plataforma Salvem El Candelch. Eh, todo el mundo tiene asociado que las renovables son buenas y por supuesto que son buenas y hay que hacerlo correctamente. El problema empieza cuando quieren arrancar árboles o quieren quitar zonas de cultivo o quieren ponerse en zonas protegidas. Aquí ya no estamos protegiendo al medio ambiente. La solución no es que nos vayamos a cultivar a Marruecos, no es que perdamos todo nuestro hábitat, no es subir la temperatura... ...tres o cuatro grados... ...es decir, si estamos est haciendo esto... ...para frenar el cambio climático... ...¿cómo explican el poner estos macroproyectos?". Pues eh, esas protestas se colaron en el Pleno... ...no solo porque se oyeron los pitidos... ...por las ventanas del Salón del Ayuntamiento... ...que estaban abiertas... ...sino porque el grupo de Vox... Pidió suspender al menos durante dos años la concesión de licencias para la implantación de macroplantas y así estudiar la reforma del plan general y ordenar el territorio. Algo parecido es lo que pidió Podemos, donde su candidato expuso en el turno de ciudadanos las quejas vecinales de los vecinos del Candelch, que temen tener que abandonar sus casas por la proliferación de estas instalaciones. ...en los alrededores de sus viviendas. Moisés García preguntó en el Pleno... ...por las irregularidades denunciadas... ...en la presentación de la documentación... ...algo que también denunció por su parte Contigo... ...que ha exigido más seguridad para estos vecinos... ...y para el territorio del Camp de Como vemos, han coincidido en los argumentos de defender a los vecinos del Camp de Elche, partidos políticos de tan diverso espectro ideológico como Vox y Podemos. El pasado jueves, por la tarde, el Centro Cívico de Daimes acogió una reunión informativa organizada por ADR y la Asociación de Vecinos de Santana, a la que asistieron un centenar de vecinos del Camp de Elche y todos los partidos políticos. ...tanto los que tienen concejales como los que no... ...allí se explicó la situación actual de cada uno de los proyectos... ...y las irregularidades cometidas... ...como la fragmentación de los mismos... ...que permite reducir el plazo de alegaciones... ...y la ocupación de suelo con alto valor ecológico y agrícola... ...se manifestó el apoyo a las energías renovables... ...pero siguiendo una adecuada planificación... ...y ordenación del territorio... ...con total transparencia, de forma regulada... ...e implicando en el proceso a propietarios y vecinos. Volvemos al Pleno porque otra de las cuestiones importantes... ...fue la aprobación por unanimidad de la Ordenanza Municipal... ...contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Todos los grupos apoyaron este nuevo marco legal y de actuación... ...con el que ya cuenta la ciudad para proteger a las víctimas... ...y erradicar la práctica de la prostitución... También se aprobó de forma definitiva y por unanimidad la ordenanza que regula la instalación de ascensores, suprime barreras arquitectónicas y actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios. ¿Y qué hay de las últimas mociones aprobadas? Pues fueron pedir a la Consejería la puesta en marcha de esos buses guiados entre El Chalicante y Crevillén, Un vuelo entre Estados Unidos y el aeropuerto de Elche dotará a la policía local de Táseres e instará al Ejecutivo, al Gobierno, a considerar el trabajo de la policía como profesión de riesgo. Y todas las formaciones también dieron luz verde a una moción para estudiar instalar sistemas de bucle magnético en dependencias municipales para facilitar la accesibilidad a las personas con implantes cocleares o audífonos. Y como decimos, este fue el último pleno del mandato municipal, ya que el próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Así que ayer se sorteó la composición de todas las mesas electorales, por lo que a partir de hoy comenzarán a llegar por correo las notificaciones a los miembros escogidos que tendrán que trabajar el 28 de mayo en las mesas. Y por otro lado, al ser el último de la corporación municipal, el alcalde lo aprovechó para despedirse de los concejales que le han acompañado en su segundo mandato. Agradeció su colaboración y recordó a quienes ya no están Juan Antonio Alberdi, así como a los exconcejales Encarna Marco, María Teresa Semperi y Sergio Rodríguez, fallecidos. Reconoció que este mandato municipal fue complejo o ha sido complicado con momentos verdaderamente dramáticos y espera una campaña electoral, electoral tranquila. Por último, llega el tiempo de las urnas y como todos ustedes saben, los ciudadanos tienen la palabra. Por mi parte, mis últimas palabras son para pedir que tengamos una campaña electoral serena, útil y constructiva. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. ...cambiamos de asunto... ...ayer se celebró el Día Internacional... ...contra el acoso escolar... ...y el Ayuntamiento de Elche ...se sumó a la lucha contra el bullying... ...se leyó un manifiesto por la tarde... ...en el Salón de Plenos... ...y desde el equipo de gobierno... ...se destacó la necesidad de unir fuerzas... ...para combatirlo... ...antes de la pandemia... ...en la última memoria publicada... 2016 17 ...en la Comunidad Valenciana... ...se indica una media de tres acosos al día... ...en las escuelas valencianas... ...hay muchos más... ...detrás de esa cifra oficial... ...tras la pandemia... Se ha rebajado, pero se ha incrementado el ciberacoso. Con respecto a las conductas de acoso escolar que se observan en los centros, las más frecuentes son insultos, motes y burlas, siendo los motivos de agresiones más justificados, aspecto físico, ser diferente, las cosas que hace o dice la persona que lo sufre, la dificultad en relacionarse, sus gustos y por ser pues, de otro país, cultura, raza o religión. ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado...? Pues hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, como la impulsora fundamental de todos los derechos humanos y por su importancia en muchos países del mundo no existe libertad a la información. Según la Clasificación Mundial de cómo se ejerce el periodismo en 180 países de Reporteros Sin Fronteras, en la mayoría no existe libertad de opinión y contar la verdad te puede llevar a la cárcel o al cementerio. La libertad de prensa se ejerce en Europa, pero España ha bajado en puestos por no revocar la ley Mordaza, por la politización de los medios y la precariedad laboral del sector. al como dicen que soy un rapero comprometido, es redundante que soy un rapper, y listo.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 Continuamos con más asuntos. Esta semana ha terminado la renovación integral del parquet de Antonio Machado, una actuación que según el equipo de gobierno ha permitido instalar alumbrado LED con farolas más modernas y eficientes, la restauración de mobiliario urbano y la sustitución de todo el pavimento. La inversión ha sido de 100.000 euros. En el bloque electoral les contamos que Vox decidió presentar su candidatura encabezada por Aurora Rodil para el Ayuntamiento de Elche el pasado 1 de mayo. Bajo la cruz del paseo de Germanías, le acompañan en la lista electoral de Vox profesionales y expertos de diferentes materias que le han asesorado a Aurora Rodil en los últimos años. La candidata lleva más de 20 años trabajando como médico de familia y viviendo en Elche. Ha señalado que ha configurado una lista honesta y seria. Y en el número dos se ha colocado al empresario Samuel Ruiz Tena. Le sigue Raúl Sempere Dura. El candidato de Ciudadanos, García Ontiveros, recoge en su programa electoral crear una oficina del mayor para ayudar a las personas de este colectivo a gestionar sus trámites. ...con la administración pública... ...la intención es que haya oficinas del mayor... ...en todos los barrios... ...y que ofrezcan otros servicios de asesoramiento... ...sobre banca, facturas o fraude electrónico... ...entre otros asuntos. Abrimos la página de sucesos... ...para contarles que la policía local... ...detuvo a dos hombres por robar un bolso... ...y un móvil en la marina... La víctima explicó a los agentes que gracias a una aplicación de localización de su móvil pudo seguir la pista de los ladrones. Les persiguió y cuando pararon la mujer les reclamó que le devolvieran sus pertenencias y comenzaron una riña. Los policías comprobaron que eran dos personas con órdenes de búsqueda y detención y después del registro del coche encontraron el bolso y el móvil de la, mu de la mujer de la víctima. Finalmente, ambos de 50 y 56 años fueron arrestados y trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. Y les contamos que la Universidad Cardenal Herrera Ceu ha elegido el pasado 29 de abril, lo hizo al profesor Higinio Marín como nuevo rector en Elche, para los próximos cuatro años sustituyendo así al anterior, Vicente Navarro. Y terminamos con un bloque sanitario porque tanto el Hospital General de Elche como el Vinalopo han invertido en más equipamiento y unidades en el general ...se ha creado la Unidad Conjunta de Patología Cardiorrenal... ...en la que se prevé atender a unos 150 pacientes al año... ...y es que se estima que el 40% de esos pacientes... ...con insuficiencia cardíaca... ...presenta algún grado de enfermedad renal... ...y en el Hospital Vinalopó... ...se ha incorporado un equipo de última generación... ...que permite fusionar dos técnicas de forma simultánea para diagnósticos más precisos. Con esta adquisición se puede realizar al mismo tiempo una prueba radiológica que permite conocer la forma y tamaño de los órganos y una prueba de medicina nuclear que permite obtener una imagen molecular. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Hola, soy tu yo del futuro.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 S'amplia fins al 19 de Match, el periode per a solicitar les ajudes per al sector agrícola del Camp DELCH. solisita a través de la seu electrònica sede.elche.es en qualsevol OMAC o en la teua associació agrícola Ajuntament d'Elx.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 Llega una nueva edición de Firauto y en WorldScar Multimarca no nos la vamos a perder. ¿Y tú? Ven a visitarnos y consigue nuestras condiciones especiales de feria. Vehículos multimarca con el exclusivo certificado de calidad Worldscar Premium, las mejores opciones de financiación y hasta tres años de garantía. Si estás buscando coche, lo tenemos. Conduce hasta tus sueños con Wolfscar Os esperamos en el pabellón 2, pasillo 11, del 5 al 7 de mayo en IFA. Worldscar multimarca con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Tu concesionario multimarca en el Che Alicante y Origua. Conoce nuestro stock en WorldScar.es 101.4 Tele Elche Radio Marca. Pues antes de hablarte del descenso del Elche Club de Fútbol a Segunda División, y si estás atascado por alguna calle o avenida de la ciudad de Elche, disfruta, disfruta de la música que te vamos a poner para darte. Los Buenos Días, de Oliver Good Morning, Starshine. earth says hello, you twinkle above us, we twinkle below, good morning stars shine, you lead us along.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 Biddy glup glupy, nibby labby, noobie la la la low low Saba sibi saba, Nubi Abanaba naba, lizi loco -lo low Noobie oobie walla, noobie -nope abba early morning singing song Pues con esta canción damos los buenos días también a nuestro jefe, Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ross, buenos días. El Elche Club de Fútbol descendido. ¿Ayer fue un día triste, como dice el comunicado oficial del club? Hombre, por supuesto que lo fue, porque no por esperado deja de ser doloroso el, el descenso. Es cierto que no es como un descenso que se produce en un día en un partido eh, fatídico donde es como un, una puñalada al corazón... Esto se ha, vi se ha ido viviendo poco a poco, el club se ha ido desangrando y la afición también. Y bueno, pues es algo que todos sabíamos, <ríe> solo había que ponerle fecha y ya quedará como un 2 de mayo ¿no? de 2023 cuando el Elche desciende matemáticamente a primera división. Bueno, era una ah, perdón, a segunda división era una crónica de una muerte anunciada y ayer en, en Almería, mmm, Paradojas del Destino, donde hace una década consiguió el ascenso, el penúltimo ascenso a primera división, Pues ayer el, el barco terminó de hundirse y bueno, es un día lógicamente muy duro, triste, en una temporada eh, tremendamente agria, donde bueno, todas las ilusiones de eh, ver a un Elche asentado en primera, de celebrar su centenario, vamos, un elche, un, una temporada bonita se ha convertido en un auténtico horror, una pesadilla. Y bueno, pues ahora hay que disputar cinco partidos sabiendo ya que el Elche está descendido matemáticamente a segunda. Bueno, eso es lo bueno, que la afición ya lo sabía, que en lo ah. deportivo ha sido nefasta esta temporada con resultados pésimos y haciendo en muchas ocasiones el ridículo con seis entrenadores. Es que no sé si alguien ha batido el récord de tantos entrenadores. Pues habría que mirar en la hemeroteca, pero la verdad es que en, en el Elche yo no recuerdo ninguna temporada en, en, con esta circunstancia. Bueno, pues después de hacer el ridículo con un único culpable, todos apuntáis a Christian Bragarnitz, en lo sentimental la afición es muy grande. Y aquí ha habido una gala, la pasada semana mm. lo vimos, que el gran teatro se convirtió en ese mini estadio. Va a haber otra gala en el Paseo de la Estación, hablaremos con David Aranda, el presidente de las Peñas, Y en el comunicado oficial, ¿qué disculpas tiene el Elche Club de Fútbol? ¿Qué nos dice bueno, en ese comunicado ayer? Básicamente que eh, dice tener el corazón roto, que pide perdón a la afición y que ha sido una temporada ciaga. Bueno, <coughs> es un comunicado que vamos a decir, es lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que no al aficionado no le termina de... ...de conmover demasiado este tipo de, de comunicados... ...más bien todo lo contrario... ...este es un comunicado que estaba hecho ya desde hace semanas... ...porque hace semanas eh, era la posibilidad de que el Elche descendiese... ...bueno, está bien que el Elche eh, lance un comunicado... ...pero eh, las palabras son muy frías... ...aquí el que debería dar la cara es el propietario... ...que está en Argentina... ...que no vive el día a día del club... ...que está con su atención repartida en los siete u ocho clubes... ...donde tiene intereses y gerencia en muchos de ellos... Y para llevar un club en primera división, donde, bueno, pues es un club que en primera división tiene que acertar en todo para mantener la categoría, tienes que estar viviendo el día a día al 100%. Y Bragarnik no lo ha hecho, se ha desentendido en muchas ocasiones, en los momentos clave no ha estado, y lo peor de todo eso no es no estar, que también es... En no apostar, el, el, el propietario no apostó de, de salida en este año del centenario. Es el gran responsable por una nefasta planificación, fichó mal y tarde. Luego no acertó con los cambios de entrenadores, las elecciones han sido siempre erróneas. Eh, tampoco apostó de verdad en el mercado invernal cuando le prometió a Machín que le traería futbolistas importantes. Bueno, ha sido un desatino detrás de otro y al final, en primera división, esto lo pagas y es lo que ha venido sucediendo. Bien, ¿qué dijo Sebastián Becasesi? Sí? ya descendidos. Bueno, que, era, que ellos ya sabían que esto iba a llegar, que es un día muy triste para la afición y, y lo sienten mucho por ellos, pero eh, por otra parte bueno, es algo que tenía que suceder, que él lo sabía cuando llegó y que a partir de ahora pues tienen que eso dejarlo a un lado y seguir trabajando para la próxima temporada, porque efectivamente eh, las lamentaciones hasta hoy o hasta mañana pueden llegar, pero a partir de ahora... Hay que acertar ya y aprender de los errores para que en segunda división el Elche tenga un equipo ganador, sea un equipo competitivo, aproveche la ayuda de la liga, la ayuda económica, que va a estar en torno a los 10 o 15 millones de euros, dependiendo de los acompañantes a segunda división. Y el Elche, si en alguna temporada va a tener más opciones de, de luchar de verdad por a, volver a primera división, va a ser la próxima. Mm. Así que eh, vamos a ver si de verdad hace todo lo que no ha hecho Bragarnik en esta última temporada. ¿Qué puede pasar eh, de aquí al último partido con los jugadores? ¿Va a haber estampida? Bueno, eso todavía no se sabe. Eh, sí que es cierto que el propietario dijo en nuestros micrófonos, en la única entrevista que dio aquí, nada más llegar de Argentina eh, que el objetivo era mantener la base de 14 futbolistas que tienen contrato en vigor. Eso es fácil decirlo, pero no es tan fácil conseguirlo porque habrá algunos futbolistas con cartel de primera que quieran seguir jugando en primera y más eh, si tienen ofertas. Pues estamos hablando, lógicamente, de los Lucas Boyé Omar Mascarel, incluso Edgar Badía o Pere Milla, los jugadores, eh, como digo, con, con más cartel. Si se les puede retener mucho mejor. Eh, yo creo que es para acertar la próxima temporada hay que firmar eh, siete u ocho jugadores o diez de, eh, jugadores de segunda división buenos, que conozcan bien la categoría, eh, que hayan eh, mostrado su competitividad, su carácter y su calidad en segunda división. Lo de traer jugadores sudamericanos yo creo que sería un grave error. Una cosa es traer uno, dos, pero eh, apostar por ese mercado en un fútbol como es la segunda, tan duro y tan difícil, es mucho más difícil subir a primera que, que mantenerse en primera. Entonces yo creo que en segunda el Elche tiene que hacer un equipo de segunda división, olvidarse de traer viejas glorias de primera, hay que acertar con lo que se ficha y tienen que ser guerreros con hambre, jugadores competitivos de segunda división. Pues hay mucho que, mm. que hablar del futuro del Elche Club de Fútbol, así que hay que escucharte en Elche en punta a la 1 y 20 mm. y hoy a todo gol, ¿con quién? ¿Quiénes son los invitados? Bueno, hoy traeremos a un exdirector deportivo del Elche Club de Fútbol, Mario Barrera, además argentino, que conoce muy bien el fútbol argentino y habrá y, y que, bueno, pues es un hombre que tiene bastante criterio y creo que ahora hace falta este tipo de, de reflexiones y de análisis para lo que le viene al, al Elche Club de Fútbol. y tendremos a, a todo gol en esta edición de de miércoles, y hoy tendremos tertulia también en Elche en punta para analizar eh, lo sucedido ayer y este descenso matemática, matemático lo que va a traerle al Elche de cara al presente y sobre todo al futuro. Pues gracias, Paco. A ti, Ross. Nosotros continuamos y lo hacemos con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 Malbandía, la dorsal anticiclónica, sigue garantizando la monotonía climática sin precipitaciones. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael, se ha rondado los 16 grados, mientras en el sur del Candael hemos alcanzado valores en torno a los 14 grados. Para hoy ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, algunas nubes de tipo medio, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, viento que va a frenar el ascenso de las temperaturas máximas que hoy aquí en la ciudad van a rondar los 25 grados. Mañana jueves, más de lo mismo, continuará el ambiente soleado con algo más de nubosidad de tipo alto, viento en calma a primeras horas, a partir de media mañana se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y con el avance de la masa de aire cálido comenzarán a subir las temperaturas diurnas máximas que van a rondar los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 15 grados. La estabilidad atmosférica nos acompañará durante las jornadas del viernes y el sábado. Durante el domingo llegará una baguada de aire frío en altura que abrirá la puerta a la inestabilidad atmosférica con posibles precipitaciones de cara a la semana que viene.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 Se acerca el Día de la Madre y uno de los momentos más felices para mamá es reunirse con sus hijos en torno a una mesa y disfrutar comiendo juntos. En Aguilabar Bar lo sabemos bien, por eso, en reconocimiento a todas las madres, hemos preparado unos menús especiales para que celebres el Día de la Madre como se merece. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Restaurantes Aguilabar, Bar, bares para vivirlo.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 ¿Tienes planes de fin de? Sí, un plan sobre ruedas. Firauto pocar y sobre dos ruedas. La mayor oferta del automóvil nuevo de ocasión y motocicleta de la provincia. Cientos de marcas y modelos con descuentos exclusivos de feria. Firauto Spocar y sobre dos ruedas. Del 5 al 7 de mayo en IFA Firalacan. ¿Te apuntas? Aloha disfrutones. ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del la Aljub. Porque seas como seas, hay uno para ti.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 8 y 42 minutos de la mañana es tiempo de conectar con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rumari. Pues cuéntanos, ¿cómo se está circulando a estas horas por Elche? Bueno, pues como es habitual a esta hora de la mañana, comenzamos a tener dificultades de circulación en el puente del ferrocarril, en dirección de en los accesos a la rotonda de la estación central del ferrocarril y en la calle Eligen de la Cabeza. El tráfico es denso en el resto de los puentes, pero sin dificultades importantes. Lento en las calles Juan Carlos I y Avenida Alicante en sentido torrellano. Circulación muy densa en la Avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la Avenida de Don Bosco, en dirección matola, y en los accesos a la Rotonda de la Ayud desde la Circunvalación Sur. Retenciones importantes en la calle Teulada en sentido alicante. Recordad que la circulación se ...en las proximidades de los centros escolares... ...por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas... ...en cuanto a cortes de calle... ...la calle Manuel Alcaraz Mora... ...continúa cortada entre Avenida El Salvador... ...y Maximiliano Tous... ...por trabajos de agua potable y alcantarillado... ...y el paseo de la estación... ...continúa cortado al tráfico rodado... ...y se prohíbe el estacionamiento... ...en el parking de Cáceres... ...por la feria de Andalucía...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 ...101.4... ...Tele-Elche, Radio Marca... ...bien pues después de conocer cómo se circula en Elche... ...vamos con el repaso a la prensa nacional... ...hoy la portada del país, la fotografía la dedica... ...a lo que ocurrió ayer... ...entre el nuevo roce... ...entre el ejecutivo de Pedro Sánchez... ...y el gobierno de Isabel Díaz... ...Ayuso... ...y es que la madrileña vetó al ministro Bolaños... ...en la tribuna de los actos del 2 de mayo... ...la presidenta madrileña ofreció al líder del Partido Popular... ...un lugar de honor en la fiesta... ...también nos cuenta el país... ...que el gobierno acusa al Partido Popular... ...de maniobrar en la oscuridad con la justicia... ...tacha de gravísima la reunión que Feijó mantuvo... ...con los fiscales conservadores el pasado 18 de abril... También nos habla de un barómetro que es que el choque de Podemos y Sumar pasará factura, dicen a la izquierda. Concurrir por separado costaría 14 escaños al bloque progresista mientras el Partido Popular se acerca a la mayoría absoluta con Vox. Estos son algunos de los titulares del diario El País en el que en portada también dice que ha habido una represalia por el caso del diario del cura pederasta y es que se han suspendido a ocho exaltos cargos jesuitas. La orden aparta en Bolivia a los sacerdotes tras destaparse los abusos de pedrajas. El diario ABC pues dedica su foto de portada, la misma que el diario El País, El Mundo y La Razón, a Ayuso, que frena la treta de Bolaños tras autoinvitarse al 2 de mayo. El gobierno acusa de autoritaria a la presidenta de la Comunidad de Madrid por impedir que el ministro se situara en la tribuna de honor. Esta es la foto y la noticia de portada del ABC, al igual que... Otra noticia nos cuenta ABC que el amigo de Sánchez mantiene bloqueadas las ayudas para rehabilitar el patrimonio cultural. Iñaki Carnicero, ascendido de directora, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, sigue sin repartir decenas de millones cuatro meses después de anunciar el Ejecutivo que elevaba la partida del 1,5 al 2%. El mundo, ¿qué nos cuenta el mundo con lo ocurrido ayer en Madrid? Pues que Ayuso desactiva la provocación de Bolaños para polarizar el 28M. La presidenta de la comunidad madrileña frena la maniobra del ministro para subir a la tribuna en los actos del 2 de mayo y lanza un mensaje. Lo que pase en Madrid resonará en toda España. También nos cuenta el diario El Mundo que los españoles pagarán 100 millones más por intereses de demora de la propia hacienda, que los topes al alquiler suben el precio de los pisos baratos y hunden la calidad del resto, y que la falta de financiación pone en serio riesgo a la educación concertada. El Mundo entra en el primer colegio de monjas que se ha convertido en público. Y la razón... También el mismo titular que el diario El Mundo, entre comillas, las palabras de Ayuso, lo que pase en Madrid resonará en toda España. Ayuso quiere lograr la mayoría absoluta para impulsar la victoria de Feijón en las generales. Los gurús de Sánchez apuestan por la provocación para sacar al líder del Partido Popular de su imagen presidencial. También el diario El Mundo nos cuenta... ...que eh, Alcaraz arrasa en la reedición de la final de la Mutua Madrid Open... ...y ya está en cuartos... ...que hay cuenta atrás hacia la huelga de togas, jueces y fiscales... ...y entre comillas, no queremos que nos tomen el pelo... ...las asociaciones se reúnen con el Ministerio... ...al que plantearán la pérdida de poder adquisitivo... ...y hay una huelga indefinida convocada para el 16 de mayo... ...sí, en la reunión de hoy... No hay acercamientos, imagínense, en plena campaña electoral, huelga de togas. También nos dice la razón que los fondos de la Unión Europea siguen sin llegar a las empresas. El 70% ha sido ejecuta, ejecutado directamente por el Gobierno.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 Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com 101.4 Teleelch Radio Marca bienvenidos a tele -Elche radio marca hoy abrimos este espacio eh, con norauto porque además ha abierto ha inaugurado su nuevo centro el número 90 en nuestra ciudad en ese objetivo de, expansi de expansión y de crecimiento dentro de todo el territorio hoy tenemos con nosotros a miguel cervantes al director del centro buenos días y también enhorabuena por esta apertura Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, cuéntanos, el, el centro de Elche es el número 90 de todos los que hay en el país. Una apuesta también por la ciudad, por llevar Norauto a Elche. Sí, sí, así es. Es eh, nuestra nueva apertura con mucha, mucha ilusión, muchas ganas. Pues Ya llevamos tiempo que queríamos eh, volver de nuevo a, a Elche, a la, a la ciudad. Y bueno, eh, con muchas novedades, con muchas ofertas que tenemos y, y muchas ganas de atender a todos nuestros, nuestros clientes en esta ciudad. Bueno, eh, Norauto se dedica a una cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil. Para el que no lo conozca está este centro ubicado en la avenida de Creviente, pero háblanos un poco más, desmenúzanos los servicios que se pueden prestar en Norauto Elche. Pues bueno, eh, este, este centro eh, cuenta o tenemos con un taller de 337 metros cuadrados, con seis boxes. Estamos especializados en todo el mantenimiento del automóvil, desde neumáticos, de cambio de aceite, amortiguadores, frenado, pre-ITV… Eh, ...baterías... Eh, bueno ...en fin, todo uh -huh. el mantenimiento del vehículo... ...y además estamos especializados en vehículo eléctrico... ...y vehículo híbrido... Uh -huh. ...que es el nuevo concepto de taller que, que tenemos... ...y que es, una, es algo único que tenemos en, en Norauto... ...porque es el único taller... Eh, ...que empieza con este nuevo, nuevo concepto... Eh, ...la idea luego es expandirlo... ...por todo el resto de, de centros... ...que tenemos a nivel nacional... ...pero eh, tenemos una novedad de aquí en de, el... ...del vehículo eh, eh, híbrido y eléctrico... Uh -huh. ¿vale? ...con una estación de carga dentro del mismo del mismo taller preparada para todos los clientes que tengan este tipo de, de vehículos. También estamos especializados en, en la movilidad urbana, eh, moto, bici, patinete, eh, bici eléctrica, eh, en fin, eh, todo lo que nos demanda el cliente sí. y el nuevo cliente eh, moviéndose por día a día por, su, por las ciudades. Es importante adaptarse a las nuevas formas de movilidad, a las nuevas formas de transporte, que se, bueno, van cambiando hacia algo más sostenible, ¿no? que menos contaminante. Importante también que todos estos centros pues, se amolden para poder dar soluciones al final a los cambios de, de todos estos equipos. ¿no? Sí, así es. así es. El cliente nos está demandando, nos está demandando eh, un cambio de hábitos en sí. su día a día por diversos motivos, por la parte ecológica, por la parte también monetaria, y al final nos tenemos que, que adaptar. Y Norauto siempre, siempre, siempre está acompañando al cliente en, en sus nuevos hábitos y en sus nuevas formas. Uh -huh. Bueno, Miguel, cuéntanos eh, el equipo que va a haber en Norauto Elche. Eh, ¿Quién nos va a recibir? ¿Qué tipo de expertos y de profesionales habrá ahí en Norauto Elche? Pues tendremos eh, o podremos atender al cliente con cinco personas en la, en la tienda, de, con diferentes perfiles, eh, todos comerciales y con asesoramiento técnico, eh, por supuesto, y contaremos con eh, seis mecánicos en la parte de taller, también con di diferentes uh -huh. eh, perfiles. Eh, todos eh, evidentemente formados y cualificados en la parte de mantenimiento del vehículo y, y movilidad urbana. Y Miguel, al principio has mencionado, ¿hay una campaña especial de apertura con descuentos para el cambio de neumáticos, sorteos, sorpresas, todo también para incentivar y para hacer llegar un poquito esta apertura a todos los ciudadanos de Elche? Sí, eh, eso es. Eh, como tú has comentado, pues bueno, tenemos eh, unas ofertas que solo las tenemos en el centro de, de Elche, unas ofertas y promociones, no sé, hay desde carga de aire acondicionado con un 10% de descuento, eh, revisiones oficiales con un 15% de descuento, alineaciones con un 10% de descuento, en fin, hay un montón de ofertas que tenemos única y exclusivamente para la apertura de Elche y que van a estar durante todo el mes de mayo, más o menos, salvo eh, un sorteo que tenemos. Que lo tenemos hasta el día 6 de mayo. Uh -huh. ¿vale? Es un sorteo de dos patinetes de la marca Xiaomi, en concreto del modelo AMG Pro, que están valorados cada patinete en unos 569 69 euros. Vaya. Es, lo único que tiene que hacer el cliente para participar en dicho sorteo es pasar por nuestra tienda, hacer una compra de, de mínimo 10, 10 euros, registrarse en una ficha de cliente que tenemos para luego poder contactar con. ...con él y ya está, el 10 de mayo saldrá, saldrá publicada en las redes sociales... Eh, los ganadores del de sorteo de los dos patinetes. Pues nada, todos a Norauto, a inscribirnos en ese sorteo y también apostar por la movilidad sostenible con... A ver, ¿quién consigue ese patinete? Pues muchas gracias, Miguel, por, por atendernos, por traernos eh, la idea de Norauto en Elche, bueno, pues una empresa con más de 50 años de experiencia, 90 centros y que ahora abre en nuestra ciudad. Eh, gracias por acercarnos todo este concepto, Miguel. Muchas gracias a vosotros y os esperamos en No Lo para poder atenderos. Por ahí estaremos. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias. 101.4 TeleEnch Radio Marca. Demesol Ingeniería. Somos expertos en instalación de placas solares. Si pagas mucho por tu recibo de la luz, llámanos y te haremos un estudio personalizado. Atendemos cualquier proyecto fotovoltaico para particulares, comunidades de vecinos y empresas. Demesol, gánale a tu factura de la luz. Llámanos al 633 17 93 96 o visítanos en demesol.com. Demesol de Mesol Ingeniería.